Bueno, las 10 y 46 minutos, saludamos a esta hora de la mañana a Lucy de Cornelis, que está en línea, eh, tenemos entendido. Lucy, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va Mauro? Bueno, gracias por atendernos un ratito, hacía rato no, que queríamos hablar contigo, eh, le decimos a las personas que están escuchando y que no sepan quién es Lucy, es una de las fundadoras de Mujeres de Agropecuarias en Lucha, esa agrupación que se puso de frente al campo, de frente a los productores rurales o a los patrones rurales en un momento donde se querían quedar con todo. Eh, pero queremos hablar contigo porque han pasado cosas eh, en estos días y ha tenido que ver con el campo, desde la famosa retención cero hasta la vuelta a las retenciones, esto de que no benefició a los productores y siempre beneficia más o menos a los mismos, que son 10 tipos diría que Chito Forte, pero queríamos saber qué que, que andaba rondando en tu cabeza después de escuchar todo esto y de volver a vivir situaciones que quizá tienen alguna semejanza con los 90. Totalmente. Mucha tristeza ante todo, ¿no? Porque viendo que se va enfumando todo el, lo nuestro, que van a extranjerizar todo porque esto se van a llevar todo puesto y que 10 personas se lleven el, la, la, los millones de los 1.700, no sé, lo que sean de millones a manos de unos pocos y viendo cuando a los jubilados se los maltrata, a los discapacitados, que lo más horrendo que puede ser un ser humano, a los universitarios, al Garrahan a todo lo que se está destruyendo, pero todo, es tierra arrasada, no queda nada, este yo creo que los argentinos, una vez por todas, tenemos que decirle basta, porque con la deuda esta que han contraído en este tiempo que ha estado este gobierno, que son 87.000 millones de, de dólares, más los 300.000 que vienen de Macri, ¿quién lo va a pagar?, ¿Qué futuro le espera a los hijos y a los nietos de este país? ¿Qué le espera? Van a ser esclavos, porque eh, si si esto sigue así, la concentración cada vez va a ser más. Y los pequeños productores van a desaparecer, porque vienen el acuerdo con Estados Unidos cuando nosotras las mujeres eh, que estaban en el Banco Nación, las 14 millones de hectáreas hipotecadas, y cuando vino Bush a la Argentina y Menem iba a darle todo el Banco Nación con las mejores tierras que estaban ahí adentro, y bueno, ahora sí lo van a concretar. Y yo les pregunto, ¿qué futuro tiene esta Argentina? Si no, lo no tenemos no vamos a tener ni siquiera los alimentos, porque si tenemos para darle de comer a 400 millones de personas, y al mundo podemos dar, hoy el pueblo argentino se muere de hambre. Me parece que es lo más injusto, lo más... este un ser humano pueda hacer este tanta maldad, ¿no? porque esto es maldad y yo le pido a aquellos que tal vez se equivocaron o quisieron los equivocamos a ver los gobiernos anteriores que le dieron el voto de confianza a estos neoliberales que sabemos siempre a qué vienen no a llevarse todo, no tienen patria y el que no tiene patria no ama su bandera, su república yo me a veces me pregunto si san Martíín levantara la cabeza umm belgrano eh, el chancho Pe peñalosa todos ¿qué dirían qué cobarde que fuimos no defender nuestra patria y, ¿Y esto por sin qué odio, eh, por no? qué crees Lucy que todavía este modelo sigue teniendo apoyo popular yo creo que y porque no se habrán hecho bien las cosas no entonces la gente creía sí sí eh, le planteaba un modelo distinto que era para todo y no sabemos que ellos es para ellos nada más ni siquiera dejan el dinero aquí porque lo esto todo esto eh, le pregunto todo estos es cantidades de millones ¿a dónde están? Porque si la gente no lo tiene de cuando ves que despiden los obreros, eh gente grande que atras, dieron la vida por la patria Porque levantarte un albañil todos los días, un peón de campo, te hablo de lo más humilde y que no te alcance para el pan y ves que otros se enriquecen y se llevan todos, ¿cómo le puedes decirle que esto tiene un cambio? Eh, la verdad que es difícil, sobre todo para las viejas las, las nuevas generaciones, porque las viejas bueno, ya tienen este, algo de espalda, te, se bancan un poco, tienen este, la piel un poco más curtida y más o menos entienden, o por lo menos ya vivieron algunas cosas que pasaron en el país, pero las próximas eh, generaciones son las que hoy preocupan, sobre todo este, pensando en qué pueden hacer desde ese lugar Y, pero sobre todo este que ideales llevar adelante porque como les pasó a ustedes como mujeres agropecuarias en lucha, como ha pasado con otros movimientos sociales que han levantado banderas bajo varios ideales que han defendido ahora también toda esta cuestión de, de la de, del liberalismo del libertarismo que hay en el país, parece que todo se mezcla, parece que nada eh, fuese claro y este y las de, y las defensas de algunos derechos se mezclan con las defensas de las libertades individuales que el gobierno libertario defiende y lleva en las banderas por eso es que como que hay que ir explicando nuevamente todo lo que pasó sacar en limpio correr la, la paja del trigo separar eh, todas esas cuestiones para ir entendiendo algo algo que ya pasó que vuelve a pasar y pero con otros matices por eso es tan difícil explicarlo en pocas palabras y sobre todo a un pibe o una piba que va a votar por primera vez eso es lo que por lo menos a mí me, me pasa no sé a vos eh, como este una vieja luchadora eh, qué te pasa en la cabeza eh, pensando en un pibe que va a votar por primera vez ahora en octubre mira yo viste que doy muchas charlas virtuales he eh, dado en la universidad de la matanza en la provincia de de Buenos Aires y de, de, de la Universidad misma acá, y vos cuando entrás los chicos no tienen noción de lo que pasó en esta Argentina. Este es un error que tienen que... los que tienen, digamos, para que enseñar, ¿no? Que de enseñar la historia de los argentinos. Porque si no, si no, tenés, no tenemos historia, no tenemos memoria. Entonces yo creo que los chicos Este eso llegó a que a tener más el de el ser más fácil la vida y no es así chi al chiquito que tenés en tu casa tenés que enseñarle a tener un terreno a sembrar una semilla a tener una gallina si podés a enseñarle que todo viene de la tierra y que tenemos que cuidar y que nadie te da nada. los cantos de sirenas no sirven eso es la responsabilidad de nosotras, las madres, las abuelas, decir que no fue fácil lo nuestro, costó mucho, y tal vez, yo digo siempre, como pasamos tantas necesidades nosotros, no fuimos capaces después de eh, darle todo, ¿no?, porque vos crees que a tu hijo dándole todo eh, eso está solucionado, y vos tenés que darle amor, enseñarle a lo que es el otro, a tu compañero, a tu vecino, qué le está pasando. Los, los convirtieron en individualista y a ver quién es el que más puede mostrar lo que tiene, ¿no? Y no es así. Esto va, viene en los cambios, ¿no? Porque tiene que venir. y Pero tenemos que enseñarles desde el amor, ¿eh? Desde el amor. No importa si lo votás, sino atraerlo, sentarte, hablar. No como cuando empiezan las campañas políticas van a recorrer las casas. no. Anda todos los días and qué le pasa al vecino de solamente a veces con una palabra lo hace fuerte y tratar de lo que tiene la capacidad o lo que pueden recorrer y hablar en las escuelas en, en todas partes difundir lo que pasó en esta argentina porque si no volvemos y si no cambiamos esto vamos van a volver de nuevo y yo no quiero más yo tengo 80 años ya ¿qué puedo hacer Pero me da tanta lástima, tanta pena, que me siento que mi cabeza me da, pero a veces el cuerpo no te da. Pero cómo me gustaría estar en las calles hablando. No con odio, ¿eh? el odio no sirve para nada. todo todo tendremos distintas ideas políticas, ¿no? pero juntémonos a ver qué podemos hacer para cambiar. Esto tiene que venir un cambio profundo de lo espiritual, desde el amor. Tenemos que llegar todos a juntarnos, a darle un abrazo al otro cuando hoy esta le está faltando. Tal vez no tengas para darle nada, pero con un abrazo te puedo asegurar que es, es mucho. este Y bueno, eh, esperemos que cambiar, no va a cambiar porque ya está todo esto echado sobre la mesa. Espero que lo que venga a un cambio para esto que no sirva con sangre no que basta de sangre de ese país eh, visualizas visualizas siempre... a nivel nacional un referente que pueda ir por esos caminos del amor de la comprensión de la explicación de lo que pasó en la Argentina como para que en 2027 se pueda elegir sí que hay sí hay, hay y tal vez hay muchos que todavía no han salido pero ahí este eh. Tenemos a Axel, que yo lo conozco, es una persona con tanto amor y tanta, no tiene odio. Yo creo que puede llegar a ser, y si y lo acompañan buenas personas, ¿no? Porque esto, siempre lo que se ve en este país, claro, vos ves que no vienen por el amor a la patria, mucho. Vienen a, a su nivel personal a ver qué puede log lograr más. Y eso no sirve, porque si vos recorres en todas partes, ves las inmensas mansiones, las inmensas cosas, y aquel pobre que no puede tener una casa, dar un, un baño. El otro día cuando decía un político que que teníamos que volver a, al tacho, que la, la matanza tenían que ir al tacho a hacer sus necesidades, uh -huh. descubrió que me agarró una pena porque uno lo pasó esto. ¿Cómo olvidarme ¿Cómo olvidarse? ¿Por qué no tiene, no puede tener eh, todas las necesidades básicas, las comodidades? Todos tenemos derechos, pero pero juntos, trabajando la tierra, porque hoy la concentración de la tierra cada día es más y si nadie, no han hecho nada para parar esto. o te crees que el, el extranjero que viene a hacer sus negocios eh, va, va a dejar algo en la Argentina? No, se lleva todo, se lleva la soja, la carne, se llevan todo se llevan todos eh, ¿crees que Entonces, lo van a dejar a Axel kisilov y si todos vemos que la esperanza en él que podemos ayudar y, y, y vuelvo a decir ¿no? que eh, que tenemos que darle todo la mano las eh, distintas puertas políticas, yo digo que un gobierno de coalición con muchas fuerzas políticas adentra buenas intenciones a poder gobernar una vez por todas tenemos que el antiperonismo, el peronismo, tenemos que dejar eso de lado. Son, las buenas personas tenemos que convocar, tienen que convocar, yo ya soy grande, que mira, tienen que convocar al, al, al nuevo renacimiento de esta república. Mirá que si será rica que han vendido tanto y la han querido fundir, no han podido. Tenemos todo, todo para eh, la, despegar una vez por todos. Que todos los chicos que hoy están en las escuelas primarias o que secundarias, que van a salir, que puedan ir a las universidades. ¿Vos sabés qué orgullosa estoy yo y como tantas madres que nuestros hijos, nuestros nietos pudieron llegar a la universidad? ¿Por qué no puede llegar aquel niño humilde? Tiene derecho, porque eso es lo único que le va a cambiar, es la educación, el saber. Entonces, si todos eh, fuéramos a eh, ayudar a cambiar esto... Seguramente que vamos a cambiar. Me da tristeza que hoy la droga los lleve por el camino tan perdido. Y eso le va a llegar hasta las grandes familias poderosas. También sus hijos pueden llegar a hacer esto y es muy triste. Tenemos que salvar la juventud argentina, que es buena. Que no han tenido a lo mejor desde la casa le han enseñado el odio, la diferencia, pero son buenos, los jóvenes son buenos, todos son idealistas, pero llevémosles por el lado del bien, por la por ser altruista, por pensar en el otro, porque tenemos que pensar en el otro, que no llevamos de esta vida nada, pero nada, solamente con lo que hemos hecho bien, nada más. Después de lo demás no te dejas nada, podés vivir mejor, tener más comodidades, pero llega el momento de partida y lo dejás en la puerta, y allá arriba te piden cuenta. Eh, Lucy, con con tu mirada crítica que, que siempre has tenido respecto a, a, este, a las políticas públicas y sobre todo también a los gobiernos, ¿cómo ves a la provincia de La Pampa? dentro de todo Entre todo, bien, yo creo que está haciendo lo que puede, porque hoy creo que lo que el, lo que la nación no le da lo que corresponde que es nuestro es de nuestras tierras es de nuestra cosa eh, se podrían hacer muchas cosas mal, los caminos que están destrozados bueno este y también que también tendrán que ponerse a reflexionar, reflexionar todo juntos eh, que hay que cambiar muchas cosas hay que cambiar hay que cambiar y aquellos yo siempre le digo pienso no, Hay que resignar de las familias tradicionales, porque siempre vivimos de, de la familia tal, cual? No, dale paso a otro joven que es, también tiene la oportunidad y tiene proyectos que van a servir. Y entonces eso la gente le da confianza, pero si vos ves que siempre los mismos. que si, No, eso no va más. La gente se cansa. No sé... Es mi pensamiento no sé si estoy equivocada ¿no? más vale y te queríamos escuchar y sobre todo este también reflexionar un poco un poco contigo porque es importante siempre las este, los más jóvenes o los que tenemos menos años que vos este poder escuchar a las personas que lucharon en la calle pusieron el cuerpo pusieron el alma este y también intentaron cambiar un poco porque esa es también la este, la premisa desde ese lugar con amor con cariño pero también con convicción política de querer cambiar algo quizá este a la pivada este hay que hay que llevarla por ese lado por el amor por el cariño pero también por la convicción porque dentro de todo eso este eh, eh, podremos ver algo bueno algo copado algo que que nos que nos haga bien no solamente a nosotros sino sino también a, a la sociedad así que te agradecemos mucho este tiempo Lucy te mandamos un mira, abrazo que andes bien y más vale que vamos a de, seguir hablando dale un, dale un saludo a mis mujeres que pusimos el cuerpo Dale que pusimos a los parando los remates que muchos se jatan y no lo acompañaron por eso a esas mujeres que ya no están este mira imponerrnos al poder nos impusimos al poder económico, al poder eh, este político, al, al, al poder judicial, a todos los pusimos que pudimos, ¿no?, pudimos salvar estas tierras. Le pido a los jóvenes que el futuro está en las tierras de, la, de los argentinos. No vendamos la nuestra patria, defendémonos hasta morir por ella. Te mando un abrazo grande y desde ya desde el amor digo esto, hay que tener convicciones como vos bien decís porque eso no se deja colgado en el perchero, se lleva siempre adentro de uno muchas gracias y que andes bien Lucy gracias a ustedes Lucy de Cornelis contando un poco sus pareceres, sus sentimientos y también pidiendo esto que haya un cambio profundo en el país siempre desde el amor